La p a l i c ó m o te va? Voy a tobiese a buenos días. Eh, bien, eh, es así más o menos la introducción que hice, más o menos los hechos que ocurrieron. Exacto,、mm. exactamente. Los hechos, resumidamente, como vos l o planteaste, es un hecho, digamos, donde estamos investigando un, una tentativa de homicidio, de, obviamente producto del envenenamiento de un, un producto químico, un insecticida. Este, bueno, las partes que intervienen en el proceso, o las acabas de mencionar, y efectivamente. Hoy por hoy nos encontramos con、eh, la parte imputada privada de su libertad con una prisión domiciliaria、eh, y el, la parte, digamos, la víctima de este ilícito se encuentra ya dado de alta gracias, digamos, a la ciencia médica que ha logrado salvarle la vida eventualmente producto de este envenenamiento. Claro. En, el, en el medio, chacho, te consulto, porque en el medio de la parte de la defensa de j a n i n a Coronel,、eh, incluso este, bueno, han, han hecho pericias a ella,、eh, ha denunciado、eh, que esto se da en un contexto de violencia de género. Bueno, efectivamente, el primer, este, digamos, la primera audiencia que se formula, que es la audiencia de formulación de cargo, la audiencia de formalización, comúnmente llamada,、mm. eh, Ella hace d i g a mención o s m a través de su defensor de que obviamente、eh, obviamente, había que todo este contexto digamos, que había sucedido lo hecho, sin reconocerlo obviamente en el momento,、eh, digamos, haciendo uso de la opción que tiene de no declarar, este, introduce como, eventualmente como una situación más dentro del proceso digamos, de i g a m o s d la investigación, estar d i g a m o s s i n n a d a dentro de un ciclo de violencia. este... Violencia de género,、eh, que no necesariamente, obviamente, tiene que ser una violencia de género delictual, o sea, de, de, de, de delito, sino que puede ser otro tipo de violencia, pero e visto en la Convención y en la Ley 26485, ella plantea, digamos, a través de su hipótesis defensiva, de que estaba asignada dentro de, de un ciclo de violencia. En ese entendimiento, este, como yo, digamos, como. Funcionario público, soy el primero que toma conocimiento de esta situación. Es nuestra obligación, más allá obviamente de formular las teorías del caso, formular, digamos, que, digamos la Fiscalía de la Acusación y, y la Defensa su, su alegato defensivo y, y el querellante así también lo hará. Obviamente, como nosotros somos los primeros que tomamos conocimiento de, de, digamos, de que está manifestando que estaba asignada en un ciclo de violencia, se piden todos los informes. Eh, a los organismos creados por la ley hasta el fin, ¿no? O sea,、uh -huh. entre otros,、eh, Oficina de Violencia Doméstica, la Dirección de Política de Género de la Municipalidad de Tobay de Santa Rosa, la Secretaría de la Mujer, las unidades funcionales de niñez y adolescencia y género, bueno, todos los organismos que están creados para d i g atender m o s para a digamos, las personas que en este grado de vulnerabilidad, digamos, están siendo violentadas. Este, y bueno, nosotros obviamente como Fiscalía, al ser el primer funcionario que toma conocimiento de esto, pedimos esos informes, o sea, tenemos, que, tenemos la obligación, ¿no?、Mm. Que quede claro. Sí, sí.、Eh, pedimos todos estos informes, d i g a m o se s producen dentro de la investigación fiscal preparatoria. Eh, obviamente eh, eso está todo escrito y digamos, está todo Está todo presentado, donde se plantea como una hipótesis defensiva que,、eh, digamos, eventualmente en un debate de ahí público, la defensa v a digamos, va a ir por ese lado, ¿no? Obviamente.、Eh, pero yo, digamos, en ese sentido, en esta, en esta etapa, digamos, que es la etapa primigenia del, del proceso, lo que se plantean son todas las hipótesis, ¿no?、Uh -huh. En definitiva, el que tiene la última razón de ser, digamos, y quien va a declarar, digamos, si existe, o quien va a dar por probado si existe e n hecho, es el juez. Este, pero obviamente nosotros tenemos la obligación, digamos, de. de producir esa prueba eventualmente por todas las convenciones y obviamente porque estamos obligados como funcionario público a hacerlo claro m a n i n a coronel declaró no hasta el momento no hizo derecho a la opción y es un derecho que no tiene、uh -huh. puede estar así hasta hasta terminado el debate este inclusive en la parte intermedia también en la parte de, de, de, de, digamos de los recursos también puede mantenerse sin declarar、claro. eh, es un derecho que lo t o r g a la constitución y el mismo código procesal Este, hasta ahora no ha, hecho, no, ha, no ha hecho uso de ese derecho de prestar declaración en sede del Ministerio Público. n ¿no? uh -huh. Obviamente o、eh, puede hacerlo, nosotros, obviamente, el derecho a hacerlo lo tiene y puede prestar declaración cuando ya quiere.、Claro. Eh, no lo ha hecho todavía, es un derecho, obviamente, y, y, y lo está haciendo en uso de su opción de no hacerlo.、Claro. Eh, y de la causa,、eh, la Fiscalía, ¿qué tiene probado del hecho? Nosotros lo que arrancamos, digamos,、eh, cuando vos ingresaste en la, en la entrevista, arrancaste hablando de, digamos, de un policía envenenado, ¿no? Sí. Bueno, nosotros lo que tenemos probado es que obviamente existió ese envenenamiento,、eh, que el envenenamiento sale obviamente eventualmente del de, de domicilio, obviamente、eh, que esta persona, eh, su, su, eh, su compañera prepararía eventualmente el, este, este, digamos, este licuado. Este, y obviamente tenemos probado que él estuvo, digamos, casi 40 días en terapia intensiva, producto de un envenenamiento por un insecticida que, que encontramos en rastros, en elementos para prepararlo y a su vez también en, el, en, en la sangre y en la orina de este chico, ¿no?、Mm. O sea, eventualmente lo que tenemos recreado d e la autoría, lo que nosotros creemos aclaro. Obviamente, nosotros somos la parte acusatoria. Sí.、Eh, Tenemos recreada la autoría y con eso es el fundamento que vamos a utilizar, obviamente, para, para formular la acusación y ir al debate. Eh, obviamente, eh, digamos, nosotros ya te diría que tenemos casi terminada la investigación, faltan unos o dos informes que estamos esperando este, y, y ya estaríamos en condiciones de avanzar a. Hacer el, digamos, la etapa intermedia para llegar a juicio con esta causa. Bien.、Eh, la semana pasada estuvo la víctima de esto, que es Gabriel Páez Albornoz,、eh, uh -huh. en la fiscalía. ¿El motivo por el que no, fue? La, eh, él, eh, como se encontraba eventualmente él personalmente, obviamente nosotros todavía no teníamos el alta、eh, por parte de, de cognitiva, Se llama una alta cognitiva,、mm. pero él personalmente se encontraba en condiciones de hacerlo. Espontáneamente se presentó junto a su abogado q u e r i l l a n t e el doctor Benjamín Ortiz,、eh, y se le tomó una entrevista meramente técnica. ¿Esto qué significa? Que lo pusimos en conocimiento, este, obviamente, del de, de, de derecho en cuestión, de lo que se está formulando, de, la, de, la, de la, digamos, las de todas las, las hipótesis que se están manejando. Eh, digo toda la hipótesis, tanto la acusatoria como la defensiva, ¿no?、Sí. Eh, y, y se le puso en conocimiento cuáles r a s u d e r e c h o como víctima, él está como víctima en este proceso penal,、eh, y, y bueno, cómo, cómo vamos avanzando y, y cómo va a seguir el proceso y hasta dónde sigue, y bueno, toda la parte, digamos, formal.、Mm. Es una entrevista meramente técnica, no tiene validez, digamos, en un juicio, obviamente, ¿no?、Eh, que en definitiva van a ser donde las partes van a, a declarar si se le podría. Si declaran, es donde se tienen, por cierto, todos los dichos que, que declaren, ¿no? Esta parte investigativa inicial no tiene, digamos, tiene valor para las partes en el sentido de formular nuestro, nuestras padres, digamos nuestras requisitorias y, y o b v i a m e n t e nuestras. n u e s t r a f o r m u l a c i ó n e s para tener convencimiento de, de lo que estamos investigando, vamos por ese camino, ¿no? Claro. Pero en definitiva, donde digamos, esto se tiene por cierto es en el debate, que es donde se sientan en frente a un juez y declaran y se le da el carácter de, de, digamos, de, de verdad este, a través, obviamente, de su testimonio.、Claro. Eh, puede venir una、eh, vez, puede venir dos, puede venir tres, puede venir las veces que lo n e c e s i t e m o Sí, se presentó como querellante, además, en la casa.、Ah, además,、sí. se presentó como querellante particular, eso lo fue haciendo, digamos, este, antes que viniera acá. Obviamente, y por eso está representado por un, por un letrado, donde también nosotros le hacemos a través de su letrado llegar todas las, las inquietudes o l o que necesitamos. Por eso no es necesaria, no es necesaria su comparecencia, digamos,、eh, cada vez que lo necesitemos. Para tener un letrado puede, podemos suplir su presencia.、Eh, de todas maneras, era importante que estuviera porque nosotros, obviamente, por la forma de trabajar diaria que tenemos, queremos que obviamente tener. Presenta a la víctima y que nos conozca cara a cara y que nos vea y que vea cuál es el trabajo que hicimos. Está bien. Este,、eh, Chacho, te hago una consulta.、Eh, una de las hipótesis que, o sea, la principal hipótesis que maneja la defensa es que el policía se quiso suicidar.、Eh, uh -huh. eh, ¿Ustedes, desde la fiscalía, esa hipótesis la analizan?、Uh -huh. la ¿Analizaron? No, nosotros no, no, no. Nosotros la descartamos hipótesis. Este, nosotros partimos de la base de una hipótesis inicial, de una conjetura inicial que existió. Y de, esa y de esa hipótesis no nos aguantamos, ¿no? No, no bajo ningún concepto、eh, nos manejamos por el lado de suicidio. Esto obviamente、mm. son todas、eh, hipótesis defensivas, obviamente aceptaremos las propuestas que hagan y obviamente a través de la, de la fiscalía las vamos a ir sistemando、eh, o no,、mm. pero no, no, no, no、eh, obviamente te, eso te lo puedo afirmar de que no es, no es, nuestra, no es nuestra hipótesis inicial. Bien, bien,、eh, bien, Chacho.、Eh, no、bueno. sé si quedó algo.、Eh, sino, no, no, gracias. b i e r t o Cuando necesite, no hay ningún i n c o n g r u Bueno,、eh, muchísimas gracias. Que tengas buen bueno, día. Muchas gracias. Hasta luego,